Bueno, Roque, contanos qué fue lo que pasó, Che. Bueno, mirá, habitualmente eh, nuestro nuestra tarea se desempeñan cotidianamente todos los días, hasta las 20 horas, excepcionalmente, por ahí nos atendemos un poquito más, depende la programación, pero bueno, anoche fue... Este, más o menos a, a las 20 horas, eh, cerramos todo, habitualmente nos ocupamos de chequear todo, si no queda nada prendido, aire, luces. Eh. Salimos, eh, yo retorné, volví a mi, a mi domicilio, y bueno, esta mañana me, me comunica este, nuestro director, de Daniel Ríos, que nos habían entrado a robar. Descubrimos que, bueno, gran parte de lo que nos habían robado, Estaba centralizado en eh, los equipos eh, de exteriores, eh, los híbridos telefónicos, eh, cuatro consolas, eh, nueve eh, micrófonos este, profesionales, es decir, eh, son micrófonos que únicamente se utilizan para, para radio, es decir, no tienen una una utilidad práctica en la vida cotidiana de cualquiera de cualquier persona, y es, esos elementos fueron comprados a un dólar a 25 pesos. Imagínate que en el tiempo nos nos costó más o menos algo alrededor de cada micrófono 10,000 pesos eh, con un dólar a 25 y por hoy eh, eso está valuado mucho más. Entonces eh, es un, un un retroceso en el sentido de, de que nos quitan o nos han quitado eh parte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 bienvenidos a la edición número 157 de Caja Negra, Archivo de Radio. Un programa en el que compendiamos y resumimos lo más importante de lo comunicado a través de la radio en un espacio temporal acotado a 7 días y lo compartimos en el aire de más de 60 radios de todo el país. Música Para seguir el hilo de esta edición, es necesario conocer el plan de vuelo. Ajusta tu sentido auditivo. Estos son los temas por los que rumbearemos hoy. El سير itinerario. No estamos mejor en el 2015 con los datos y te lo voy a decir con una frase de él. La pobreza ha vuelto a los niveles del 2015. Bueno, ya hemos llegado a Plaza de Mayo en el marco del verdurazo y estamos charlando con uno de los integrantes. Cada vez que nosotros hacemos acciones, además de la realidad del pequeño productor, se expresa la realidad de los vecinos de las ciudades que no les alcanza. Como lo están aprovechando muchas empresas, lo hizo Fati, ahora estamos escuchando Danone y otras empresas que quieren avanzar por un preventivo de crisis, por una caída de la industria, pero obviamente se están muy lejos de ser empresas que puedan justificar un preventivo de crisis y aparte el recorte presupuestario que se hacía haciendo que, que la agencia mandaba los fondos. Hablamos con el CEO de, de Argentina de Peo ya y nos dijo que, que no sabía sobre los 400 despidos, que no tenía idea. De que era una nueva disposición de que aquel que tenga un beneficio no le podíamos volver a quitar otro beneficio. Supuestamente no les conviene seguir funcionando Y ellos son menos puestos de trabajo, es la realidad Estamos hablando de que se perdió todo diciembre, todo enero, todo febrero Y no pusieron un ladrillo no, no, Los sueldos los tenemos asegurados hasta marzo Y, y después, bueno, no hay nada y eso se sumado el 5% de enero, su 9% Que como decía... Eh, todavía sigue muy por atrás De lo la desplazión Caja Negra Los medios que están haciendo silencio O desinformación al respecto Son parte de la selección ilícita Archivo de Radio Malo, chato, flojo Falto de propuestas, plagado de falacias y datos viejos, el último discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del presidente Mauricio Macri no fue mejor que alguno de los anteriores, ni estuvo exento de errores de lectura, pronunciación confusa y actos fallidos que a otras administraciones le hubieran costado más caro en la opinión pública. Podría decirse que la participación del primer mandatario fue pobre, vergonzante y sosa, pero dichos calificativos no sorprenden. Un placer escuchar todo esto, cómo nos vas a agradecer, la agradecida soy yo y todos nosotros. Bueno, Mariana, ¿qué Mucho, escuchamos? Un Macri... Breve, un Macri eh, violento. Eh, sí, un discurso muy malo, falto de propuestas, yo estoy preocupada. No hay una sola propuesta de cómo sacar a la Argentina de la crisis económica. No hay Caca. una sola Caca. referencia... No escuchaste todo lo que dijo, que la, la, la, la cantidad de cosas que había hecho, las escuelas que le dio Internet... Son datos viejos, datos que no sirven para la actualidad. No hay una sola propuesta, una sola propuesta del presidente Macri para saber cómo va a sacar a la economía adelante. No hay una sola propuesta. No. Es preocupante, te marca que el, el camino que el gobierno se trazó va a seguir haciendo esto. Lo que hace el Banco Central, sacar pesos del mercado, depreciar más la economía, que haya menos consumo del que hay ahora y no hay ni una sola referencia a generación de puestos nuevos de trabajo. La Argentina con el turismo y con la exportación de productos muy marginales como los que mencionó no sale adelante, no sale adelante perdón el pesimismo, la realidad es que hoy no hay un dato concreto de cómo el presidente va a sacar adelante la economía entró en clichés del discurso, hizo comparaciones que ya usó en otros discursos, el ejemplo de la pareja que prefirió el agua potable y el agua limpia a irse de vacaciones, es un discurso viejo que a Cambiemos le funcionó en campaña y no en este contexto y después eh, la maestra del Chaco que está agradecida por tener conectividad es anacrónico a lo que pasa hoy en la Argentina Con tres días de paro nacional La semana que viene Donde están pidiendo una mejora económica en el salario ¿Que no Eso... estamos mejor que en el 2015? Según no estamos dijo. mejor en el 2015 con los datos Y te lo voy a decir con una frase de él La pobreza ha vuelto a los niveles del 2015 A mí. Trabajas y andas con miedo de terminar como yo se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón estoy ocupado vengo a pelear, que mi derecho y de no quitar estoy ocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar Yo soy el desocupado, ¿por qué me envías así? Si a ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. La empresa en que trabajaba cerró y se metió a importar y al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. que al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Desocupado vengo a pillar, que mi derecho y no han de in accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. En una flagrante violación de leyes y normativas judiciales, el entuerto que protagoniza el fiscal Storsionelli y su alfil, el supuesto abogado y agente de inteligencia para Estados Unidos, Marcelo D'Alessio, continúa su derrotero oprobioso. Aprietes, amenazas y un interminable rosario de ilegalidades de distinto calibre que involucra a jueces, fiscales, políticos y periodistas oficialistas conforman un auténtico mamarracho imposible de ocultar por más cerco mediático que exista. La causa de los cuadernos del chofer que iba a dilucidar la supuesta ruta del dinero K habría dado un giro inesperado para algunas personas. Con frío o con calor. Con lluvia o con sol. La mañana es silvestre. Hasta las 9. Gustavo Silvestre en Radio 10. Horacio Verbisky, nuestro colega que en su blog El Cohete a la Luna destapó todo este escándalo semanas atrás. Lo tenemos en línea. Horacio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, gato, ¿cómo estás vos? Bueno, no, yo no no he leído la resolución de Ramos Padilla que entiendo que es este de la primera hora de hoy, ¿no? Sí, sí, sí, de la primera hora de este, hoy. Este, de modo que sobre el contenido específico de la resolución me voy a obtener de opinar por desconocimiento, pero eh nosotros estuvimos juntos el lunes a la noche. Sí. Este, vos me hiciste algunas preguntas. Cuando yo te pregunté en forma casi inocente ¿Por qué no entrega el celular? Vos te pusiste con las manos Y yo te dije ¿Va en cana? Claro, me dijiste vos Y sí Evidentemente, digamos El, el contenido de los que tiene esos teléfonos Es devastador para esto ¿no? Devastador Él trató de Mostrar su relación con D'Alessio Como una cosa formal Mínima y las revelaciones de las comunicaciones muestran una relación íntima entre ellos y no sólo una relación íntima que excede el campo de las relaciones profesionales que hay componentes de amistad de humor este entre ellos se tutean, se hacen chistes sino que además eh, Stornelli le encomienda a la D'Alessio operaciones ilegales contra abogados de la matrícula que están en la causa cuya instrucción Néstor Nelly tiene delegada por el Dr. Rock. Entonces la situación es eh, de una gravedad extrema y no me parece que no alcanza el blindaje mediático, ¿no? Y los intentos por desplazar al juez de la causa y poner a un amigo de Néstor en su lugar para que eh, eche tierra sobre todo, ¿no? Los medios que están haciendo silencio o desinformación al respecto son parte de la asociación ilícita. Digo, Daniel Santoro es una pieza fundamental de toda esta operatoria. Daniel Santoro es uno de los que D'Alessio lleva y trae para ablandar a los que no quieren este hacer lo que él desea que hagan y su operatoria consiste en, como dice el mismo en quebrar a una persona mirá qué, qué palabra horrible quebrar a una persona y después entregársela a Santoro para que le haga una entrevista y a Stornelli para que le tome una declaración donde esa persona declara algo en contra de su voluntad y sus propios intereses La buena lectura ilumina Sintonía fina Relatos de los años kirchneristas la política en estado de puro rock and roll Por Mariana Moyano Compilación de más de sus 50 editoriales Donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración SICUS.org.ar ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a RadioCut.fm y escucha el programa que quieras cuando quieras. Radio Cut.radiocut.fm. Cut la radio que te gusta a la hora que quieras. Hay una decisión que tomó la presidenta, la ex presidenta Cristina Kirchner ¿Qué le puede contar de esta reunión con la presidenta? La presidenta, entonces, la ex-presidenta. Le quería preguntar simplemente si todo esto forma parte de lo que ayer anunció la presidenta. A ver, digo, si si la presidenta, la ex-presidenta Cristina Kirchner. como es el operativo de seguridad esperando a la, la ex-presidenta? El fallido de tantos en estas últimas horas entre ex presidente y presidenta no me parece una cosa casual. No, no, no, no. Caja Negra, Archivo de Radio. Caja Negra. La llama no se apaga. El jueves de la semana que pasó, laburantes de Coca-Cola FEMSA, injustamente despedidos, protagonizaron un corte en el cruce de Corrientes y Callao en la ciudad de Buenos Aires para protestar contra el ajuste que ya dejó a decenas de trabajadores en la calle. Ni lerdos ni perezosos a la hora de reprimir, la policía de infantería de la ciudad hizo uso de sus palos y sus gases pimientas como toda respuesta institucional. Cristian, uno de los despedidos hizo una crónica del intento flexibilizador de una empresa que se la sigue llevando en pala ahora viene Víctor Hugo y Gustavo Campana uran Cristian soy uno de los despedidos, le echaron esta vez ayer llegó el telegrama como fue la movida. No no no hay ningún telegrama en vista, o sea, ningún trabajador lo que estaban en planta, lo llamó recursos humanos y dijeron que estaba desvinculado por este por este arreglo que salió del ministerio, a, eh, armaron una lista. Armaron una lista y dijeron están en pero ninguno recibió todavía el telegrama, a mí me llamaron por teléfono a las 4 de la tarde como a otros compañeros, le llamaron por teléfono. Exactamente, ¿Así, te así me avisaron, yo lo grabé el de recursos humanos, tengo toda la, la grabación porque yo soy un ristalado, que tiene un eh, a mí me echaron en el 2015, en el 2016 me a instalar por eh, discriminación gremial, nosotros somos parte de una agrupación gremial, no somos parte del cuerpo delegado el cuerpo delegado está con el suciada, que fue el que arregló este tipo de convenio para echar 32 compañeros, nosotros los trabajadores decimos que Coca-Cola no tiene ninguna crisis, está muy lejos de ser una empresa que tenga crisis Coca-Cola el año pasado acaba de comprar una empresa en Montevideo de 250 millones de dólares, en el gran Buenos Aires acaba de comprar aves para hacer leche a base de semillas de soja, es una vergüenza ¿Ustedes ¿Sí entienden que aprovechan de clima época, el gobierno que permite que se lleven adelante estos acuerdos de pido? Exactamente, está aprovechando, como lo están aprovechando muchas empresas, lo hizo Pate, ahora estamos escuchando a Danone y otras empresas que quieren avanzar con un preventivo de crisis por una caída de la industria, pero obviamente se está muy lejos de ser eh, empresas que puedan justificar un preventivo de crisis. Vos, Cristian, ¿hace cuánto laburás en Coca-Cola? Sí, yo laburo hace 14 años. ¿14 años? Sí, sí, sí, sí yo entré en el 2004. Joven, vos... Yo tengo 36 años. Toda la vida ahí adentro. Toda la ahí adentro. Eh, la verdad que eh, Coca-Cola FEMSA tuvo años de gloria, se está automatizando, creció un montón, tiene empresas en todo el mundo. Ahora vinieron y le pegaron los reservas. Y mirá, nosotros eh, sacamos un comunicado de prensa para avisar de que nosotros íbamos a movilizar al Ministerio de Trabajo porque Nos reprimieron Nos reprimieron, pero terriblemente, a mí me cortaron la mano Ahí está la Comisión de Mujeres de Coca-Cola de los despedidos Que le pegaron palazo en la cabeza, no me absolutamente nada Hay chicos acá, es una vergüenza, estamos pacíficamente y nos mataron a palo Nosotros nos vamos a quedar acá porque fuimos sin consulta a todo tipo de arreglo. El sindicato no vino con ningún mandato de las bases, no consultó nada, no tuvimos asamblea ni nada por el estilo. Por eso venimos los laburantes a preguntarle al Ministerio de Trabajo y a, y a exigirle que tire para atrás todos estos despidos que son ilegítimos. Coca-Cola no tiene derecho a despedir ni a un laburante. voy a amable. Gracias. Cristian, bueno, uno de los despedidos de Coca-Cola a prensa, reprimido en la mañana de hoy, una concentración que se dio en el cruce de Corrientes y Callao. para la marcha, la movilización se trasladó hacia la puerta de relaciones laborales. Dante Palma presenta su nuevo libro, El Gobierno de los Cínicos. Políticos y periodistas mentirosos, democracias idiotas y jóvenes que rezan, Facebook o muerte, todo en el libro más audaz y polémico de Dante Palma. El Gobierno de los Cínicos, la radiografía sagaz del mundo en que vivimos. Disponible en todas las librerías del país. Publicó Ediciones SICUS.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 San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. 300 docentes reclamaron la continuidad del programa Centro de Actividad Juvenil. Los maestros marcharon en el centro de la ciudad capitalina reclamando respuestas al gobierno ante el posible cierre del programa que actualmente emplea alrededor de 300 docentes. Asimismo, denunciaron que desde diciembre de 2018 hay amenazas de dar de baja varios puestos de trabajo y que el programa pasaría a llamarse gabinete interdisciplinario. Conforme a su creación, los centros de actividad juvenil tienen como fin ser espacios recreativos, artísticos y educativos por fuera de la jornada escolar. A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, maestros y maestras permanecen a la espera de una respuesta del Ministerio de Educación a cargo de Isolda Calcina. La docente Gabriela Paz describió ante los micrófonos de La Voz del Cerro FM 92,1 Radio Comunitaria del Barrio Cerro Las Rosas de San Salvador de Jujuy la situación que están atravesando los 300 docentes del programa Centro de Actividad Juvenil. O sea, nosotros nos llamó la atención en cambio de nombre, de modalidad y aparte el recorte presupuestario que se hacía haciendo que de la ciencia mandaban los fondos. Queremos que también la sociedad sepa ¿no? de, de esta realidad que estamos pasando todos de sombras Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La firma de entregas a domicilio pedido ya dejó sin trabajo a por lo menos 450 empleados. La empresa de Delivery resolvió despedir a por lo menos 400 trabajadores quienes a modo de respuesta resolvieron concentrarse en forma pacífica frente a la sede logística de la compañía. La mayoría de los despedidos no fueron notificados oficialmente sino que se enteraron de su situación al descubrir que tenían bloqueado el acceso a la plataforma que les asigna los pedidos y entregas. A diferencia de los repartidores de las plataformas Globo, Rapi y también los choferes Uber... ...la mayoría de los trabajadores estaban en relación de dependencia... ...por lo que deberían cobrar una indemnización conforme a la ley. Mariano Vinderman, trabajador despedido de la empresa... ...narró en el programa La Lupa de FM La Boca 90,1 de la Ciudad de Buenos Aires... ...la complicidad de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación con los empleadores. Nosotros hablamos con la empresa... Hablamos con el CEO de, de Argentina, de pedo ya, y nos dijo que, que no sabía sobre los 400 despidos, que no tenía idea, eh, nos mintió en nuestra cara, o sea, es... toda una locura. Aparte, yo te cuento, eh, a nivel eh, nacional, el, el Ministerio, es decir, la Secretaría del Trabajo, eh, sabe que está el santo de todo esto y perpetúa todo esto, lo permite, lo avala. Nosotros, por ejemplo, este año deberíamos haber recibido una paritaria de un 40%, que ya está firmada por la Cámara de Empresarial, con, eh, con, la CIN, con el sindicato, y sin embargo el Ministerio de Trabajo no firmó la misma eh, de manera ilegal. Formosa, provincia de Formosa. El Gobierno Nacional quita el boleto estudiantil gratuito a quienes reciben beneficios sociales. Unos 3.000 estudiantes quedarían afuera del sistema diferenciado de tarifas de transporte debido a la decisión de Nación Servicios, proveedoras de la tarjeta SUBE, de quitar este derecho a las personas que reciben algún beneficio social. Desde la Municipalidad de Formosa se comunicaron con referentes de SUBE a nivel nacional para intentar destrabar el conflicto, pero hasta el momento no tienen respuestas. José Olmedo, subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa, comentó en FM La Nueva 98,1 de dicha ciudad la respuesta oficial ante este panorama. Nos pusimos en contacto con la gente de SUE y nos informaron en forma verbal, no oficial, de que era una nueva disposición de que aquel que tenga un beneficio no le podíamos volver a aplicar otro beneficio sí, si vos tenés un beneficio municipal y un beneficio nacional, no no no es impedimento, Si es impedimento. Eso es lo que nos dijeron, nos dijeron de que nos iban a pasar la comunicación oficial. Estamos a 6 días de, de esa consulta y todavía no tenemos la comunicación oficial por parte de Nación Servicio. Valentina Alzina, provincia de Buenos Aires. Continúa el acampe por el conflicto en la aceitera COFCO tras el anuncio de cierre y el despido de 195 trabajadores. Pese a las audiencias y el dictado de la conciliación obligatoria, la aceitera COFCO, ex-Nidera, mantiene sus puertas cerradas. El plan de retiros voluntarios que comenzó en diciembre último fue aceptado por unos 95 empleados, pero quedan otros 100 aún sin acuerdo. En las audiencias públicas, la empresa ha declarado que no atraviesa una crisis económica, sino que aduce querer dejar el mercado del envasado. Daniel Yofra, secretario general de Aceiteros, habló en Malaconsejados de Radio Caput sobre los 195 vestidos en la aceitera china cofco y las consecuencias directas del modelo de Cambiemos. Ellos no tienen ningún argumento, no les interesa el negocio. Los chinos tienen el... en este caso... Costco quiere la, el grano y no le interesa producir aceite de comestible. Eso es lo que dijeron, incluso no aducen ninguna crisis económica. O sea, la idea es eh, privatizar la economía, digamos, sacarle valor agregado. Sí, sí, sí, exactamente. Y bueno, esto es una queja que, que viene trayendo la SEARA, que la Cámara de la Industria Aceitera, el hecho de que el gobierno no le interese producirse eh, Eh, no, perdón, industrializar la soja, eh, lo que lleva a vender el poroto directamente al exterior. Entonces, no eso es lo que implica una capacidad ociosa de la empresa que supuestamente no les conviene seguir funcionando, y eso son menos puestos de trabajo, Esa es la realidad. Neuquén, provincia de Neuquén. Nueva protesta de los trabajadores de la planta de agua pesada. Los empleados de la PIAP se manifestaron en el centro cívico de la ciudad para que se reactive la fábrica que está paralizada desde mayo de 2017. Reclaman la construcción de la cuarta central nuclear con uso de agua pesada y la fabricación de 400 toneladas de stock para garantizar el funcionamiento correcto de las otras centrales. Con estas medidas se garantizaría la continuidad laboral de los 300 empleados que aún quedan en la planta, además del pago de salarios en tiempo y forma. Pablo Sosa, delegado de la Junta Interna ATPAP en Neuquén, comentó en Tu Verano de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz el contexto en el que se encuentran los 300 trabajadores de PIAP. O sea, nosotros nos avisaron que no, los, los sueldos los tenemos asegurados hasta marzo y, y después bueno, no hay nada y no se sabe quién quién va a ser este quién va a seguir con la con la conservación de la planta. Nosotros entendemos que es necesario conservar la planta hasta tanto podamos volver a producir. Son necesarias 400 toneladas para las centrales que, que están en existencia en el país. Y, y bueno, es una locura eh, cerrar la planta. Panorama Federal Caja Negra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 La situación de zozobra económica que atravesamos a diario en la República Argentina hace que las metodologías de lucha se renueven y multipliquen toda vez que la única propuesta del poder es el abismo. Cuadernazos, ruidazos, cacerolazos se multiplican a lo largo y ancho del país con más o menos represión por parte de los lacayos armados que el régimen prohija. Durante la semana que pasó, por caso, las y los agricultores organizados en la Unión de Trabajadores de la Tierra eligieron la lechuga y llevaron 20.000 kilos de sus cosechas a Plaza de Mayo en compañía de cientos de organizaciones en lucha. A los botes, a los botes. acá no se hunde nadie. Nahuel, buen día, ¿cómo estás? estefanía Pozo te saluda. Buen día, Estefania, gracias por la comunicación. Eh No, vamos a hacer miles y miles, este nosotros miles de familias pequeñas productoras llevando nuestra verdura que vamos a regalar 20.000 kilos y van a ser miles los vecinos y vecinas que, que se acerquen. Y lo importante es que que quede claro el mensaje de hoy que estamos planteando que es que al hambre se la puede combatir con palos o con alimentos, con lechuga. Que nosotros elegimos la lechuga y eso es lo que estamos proponiendo para para toda la sociedad y es lo que estamos invitando que elija y se comprometa también el conjunto de la sociedad. Nos indignaron esas imágenes y nos pareció una una cosa tremenda lo que pasó el otro viernes. Hoy a las 4 de la tarde tenemos que estar haciendo notar de que al hambre se la combate con comida y con lechuga, no con palo. Cada vez que nosotros hacemos acciones, además de la realidad del pequeño productor, se expresa la realidad de los vecinos de las ciudades que no les alcanza. Nadie viaja kilómetros en tren para ir a comprar una lechuga más barata, sino es porque la está pasando muy mal. El móvil de Radio Semilla reflejó como pocos el verdurazo del que también participaron trabajadores de Madigraf, hermanados en la lucha por los mismos palos y gases que padecieran los trabajadores de la tierra. Hola, estás viendo el radio FM 106.5, Radio Sevilla. Bueno, ya hemos llegado a Plaza de Mayo en el marco del verdurazo y estamos charlando con uno de los integrantes. Sí, hola, soy Ricardo Martínez, pertenezco a UTT. Bueno, estamos acá haciendo el verdurazo porque la última vez que venimos a hacer los feriazos no nos dejó. El presidente no quiere más feriazos y no sabemos dónde comercializar nuestra mercadería y bueno, no nos queda otra que salir a la calle. Y no solo somos verdureros, también estamos somos viveristas de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 Héctor Hugo y Gustavo Campana. Van Cristian, soy uno de los despedidos. ¿Te Echaron esta vez ayer llegó el telegrama como fue la movida. No, no, no hay ningún telegrama en vista, o sea, ningún trabajador de los que estaban en planta, los llamó Recursos Humanos y dijeron que estaba desvinculado por este por ese arreglo que salió del ministerio. A, eh, armaron una lista. Armaron una lista y dijeron están en pero ninguno recibió todavía el telegrama. A mí me llamaron por teléfono a las 4 de la tarde, como a otros compañeros, les llamaron por teléfono. Exactamente te avisaron. Así me avisaron, yo lo grabé el de Recursos Humanos, tengo toda la, la grabación porque yo soy un reinstalado, que tengo un eh, a mí me echaron en 2015, en 2016 me volvieron a reinstalar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 en Avenida Callao. En estos momentos, mientras escuchas Caja Negra, los niños y niñas en edad escolar deberían estar comenzando el ciclo electivo 2019. Pero la negativa patronal y gubernamental a discutir con seriedad y responsabilidad los aumentos paritarios para el sector y la mejora de las condiciones de trabajo-aprendizaje otra vez llevaron a los docentes a marchar hacia un paro en lugar de concurrir a los salones como de costumbre el propio gobierno que se ausenta de las discusiones abandona la educación y hace propuestas irrisorias acusa a los docentes de feos, sucios y malos 96.5 al servicio de la comunicación Julio El Gaucho Gutiérrez ¿Cómo estás Julio? Hola, ¿cómo le va? Eh bueno, compañero. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Por decirlo de alguna manera, eh, ponle, ponle, estamos este hoy vengo hace un rato, hace un par de horas del Congreso etcétera. De Primero se hizo el plenario Secretario de secretarios generales de Suteva, que ayer se hizo una asamblea extraordinaria, se llevó un mandato, se mandató el tema del inicio como paro nacional y hoy se eh, concretó por unanimidad esa moción en su y ese es el mandato que se llevó al Congreso Cetera, que también salió paro nacional, el miércoles 6, jueves 7, uh -huh. con movilización a Plaza de Mayo. Así que bueno, los docentes seguimos luchando por el derecho social a la educación, la defensa del capitalitario nacional. Uh -huh. Acá lo importante es, es lo que quieren tapar ellos, ellos que es la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y sobre todo de María Eugenia Vidal de, de no garantizar las condiciones dignas para enseñar y para aprender las escuelas. Entonces, ese es el problema el problema de fondo. Eh, acá hay un problema gravísimo en buen Francisco Varela, y en la provincia de Buenos Aires con el tema de infraestructura. Eh, el pasado el pasado jueves hizo una reunión de UED que es la unidad de de gestión distrital donde participamos los gremios y la verdad que hay una vergüenza digo que a más de 3 años no la jefa distrital la máxima autoridad educativa del distrito no podía, no pudo decir que se iba a hacer alguna de las 20 obras paralizadas desde hace más de 3 años ah, bueno. y ninguna, ninguna esto digo, es así y ninguna de las Las obras que este, estaban planteadas como riesgo en inicio. Recién se estaban autorizando más o menos unas eh, 6, 7 de las 20, sí. este, pero para entrar en proceso licitatorio. Estamos hablando de que se perdió todo todo diciembre, todo enero, todo febrero y no pusieron un ladrillo. Pero la problemática, lejos de agotarse ahí, crece en todos los niveles de la educación docentes universitarios tampoco son ajenos a la enajenación económica que continúa proponiendo Cambiemos a través de sus políticas económicas y otras calamidades diseñadas por el mejor equipo colonial de los últimos 50 años. 92.1 Megafon, la radio de la Universidad Nacional de la Luz. Es, es pública, es nacional, es gratuita. Para hablar en profundidad sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Daniel Ricci, secretario general de Fedun. no Nosotros todavía estamos en la discusión de nuestra paritaria del año pasado, en, haciendo la, la revisión de la misma, teniendo en cuenta que el impacto inflacionario, sobre todo desde el mes de septiembre en adelante, hizo que tuviéramos un desfasaje superior al 15% de lo que fue nuestro aumento salarial, de un 26% frente a la a la inflación, y bueno, hasta el día de hoy no hemos llegado todavía a un acuerdo que se hemos logrado incorporar un 9% entre los meses de enero y febrero, pero bueno, eso todavía resulta insuficiente, y por eso ante esta pérdida de poder adquisitivo y el reclamo a que se mantengan los salarios respecto a la inflación, es que estamos convocando un paro de no, no inicio del ciclo inactivo conjuntamente con todos los gremios educativos para el 6 y 7 de marzo, y el 8 de marzo también y concurriremos a la movilización y al paro nacional de las mujeres que se en todo el La última reunión fue hace 15 días, y en esa reunión se incorporó como si esta suma de un 4% de incremento salarial, que también hay que decirlo que es en, son aumentos a cuentas y por lo tanto son también sin frase en negro, con lo cual no incluyen los descuentos ni para jubilación ni para obra social y eso se sumado al 5% de enero es un 9% que como decía eh, todavía sigue muy por atrás de lo que es la de deflación y a lo que también se suma los aumentos, todos los tarifazos que estamos padeciendo, los argentinos, que bueno, sigue con los aumentos del gas del 35%, la luz del 35%, que van incluso muy por encima de la inflación, y bueno, con los índices también de la misma, de los, el 2,9 en el mes de enero y febrero, que seguramente va a superar el 3%, obviamente agravan y hacen dificultoso arribar a cualquier tipo de acuerdo. bichones blancos que madurará iluminando tu pago ¡Sí, señor soy el que quedó en medio de los ranchos ochocho del día amaguiso inventado hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos ah Al mazón voy a torcerle el destino. Levántate cagón, y aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol, para curar las heridas. Caja Negra, archivo de radio. La información que se oculta detrás del blindaje... Encontrala en Caja Negra. Hoy, en La Resistencia del Aire, te acercamos un poco de la historia de FM Freeway. Una radio amiga que acaba de cumplir 21 años emitiendo desde su frecuencia de 90.7 MHz en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires Una apuesta distinta, propia, rockera Y con raíces profundas en el territorio que comunica Te dejamos, por un instante, en compañía de Pablo Ovín Su director de programación Nos pudimos reconocer Supimos quiénes eran trabajamos en ese mismo rumbo. Freeway es una radio de escuela, fundamentalmente, y una radio alternativa comunitaria que refleja qué es lo que ocurre en el barrio. Nos defendimos de los ataques. Un comunicado de FM Freeway, de lo que fue víctima de un allanamiento bajo la figura de secuestro preventivo. Sobrevivimos al paso del tiempo. Aunque haga frío, aunque haga calor, Freeway se escucha, se siente mejor. Proyecto, una realidad, una radio, identidad colectiva. A cuatro meses del incendio, Aedo no olvida, basta de TVA. Freeway, la radio del rock independiente. FM Freeway transmite ininterrumpidamente desde 1997... Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza para la zona oeste del conurbano bonaerense, somos una radio comunitaria gestionada a través de una ONG sin fines de lucro, cuyos objetivos y principios comunicacionales son la promoción y difusión de la cultura local, la defensa irrestricta de los derechos humanos, la inclusión social y la difusión de todas las problemáticas territoriales en nuestra región. El colectivo está integrado por comunicadores populares, periodistas, artistas, actores sociales, organizaciones de la sociedad civil. Seguimos militando nuestro aire con uñas y dientes y los invitamos a escucharnos en el oeste del conurbano en el 90.7 de frecuencia modulada y a través de internet en www.fmfreeway.org.ar. Una radio de rock. Que eligió al rock porque el rock golpeó la puerta. La puerta. La puerta que estaba en el barrio y no en cualquier barrio Oeste, hay un lugar donde vos y yo no la banda sonora entrar, de tu barrio de loquina, acá escuchamos la free freeway 90.7 Bien amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Si aún no participaste por un libro de Cicus, mándanos tu comentario al Facebook de Caja Negra con algún dato de contacto y ya estarás más cerca de ganarlo. Hasta la semana que viene. Chau. Si no sabes dónde está la action. Estamos esperando mientras bajas son. se presenta oh, uh, uh. Chicos y chicas Quieren rock Quieren rock Y quieren rock Rock Rock, rock. Y quieren rock Y suben el escenario baby, Y de repente uh. Intoxicados por el rock and rock Ya colgamos banderas y cantan como siempre Que la banda que queremos rock Cuidan de Caja Negra Matías Levin Miguel Maciel Mayra Torres Julián Belicto Júlia Caimen Ariadna García Si sí, no saben dónde la acción No estamos preparando Mientras baja el sol La bala que desluza Se presenta hoy Get in rock. Get in rock. Get in, get, get in, get rock. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org.